La otra vez que estuvimos juntos con Catalina Pessoa, este bueno, definimos de alguna manera estas eh, cuatro situaciones diferentes, estas cuatro caracterizaciones diferentes que se dan en el cine. Ella incluía dentro de este la palabra cine, incluía las series también, ¿no? Es decir, todo lo que tenga que ver con la cinematografía. ¡Hola, Catalina! ¡Buenas, guacho! <ríe> ¿Todo bien? ¡Buenas, bien. ¿Vos bueno, cómo estás? Yo yo estoy bien, expectante porque dijimos que eh, en este encuentrito íbamos a abordar alguna película concretamente, para charlar sobre ella. Claro. No, no para bien. hacer ¿Cómo llaman ahora cuando adelantas...? ¡Spoilers! Spoiler. No para spoilear, no, sino no, no. para pa contar y entusiasmar o desentusiasmar. Sí, totalmente. Bueno, dale. <risa> Más desentusiasmar que entusiasmar. A ver, a ver, a ver. Bueno, eh, la vez pasada yo te conté que cuando me metí en el mundo del cine, la primera película que vi fue Match Point. Sí, de Woody Allen. Claro, de Woody Allen. Eh... Y la segunda que vi, que ya me me dejó como más pesadita, me, sí. me, me metió una especie de, de sensación de ¡guau! ¡Esto sí. es el cine! Sí. ¡Me encanta! Sí. <ríe> Fue Pulp Fiction de Quentin Tarantino, traducida terriblemente como Tiempos Violentos. Ajá. Pulp Fiction es esta película que cuenta con actores que salieron de la nada, porque Quentin Tarantino es un director y un escritor de películas que hace por lo general eso, agarra actores que... No sé lo, Los vio una vez en un reality Hace 20 sí. años Y se los acuerda y lo llamó sí. No sabemos Samuel Jackson nació de Pulp Fiction Samuel Jackson es este actor negro Que todo el mundo conoce Porque sí. está en todos lados sí, sí. Eh, Después está John Travolta Que todos lo recordamos de Fiebre del Sábado por la Noche Que no, no, pues, se, se, se llamaba no, no, no, no. Grace la película Sí, ¿no? una cosa así, sí, nada la, que ver gre, Grease Terrible No sí. <ríe> Eh, también tenemos a Bruce Willis Que todos lo conocemos como el pelado Que medio que está grandecito Y lo vemos en todos lados Haciendo exactamente lo mismo Cagándose a tiros y huyendo Exacto, exacto Pero sí. esa es la definición de Bruce Willis Pensamos sí. en Bruce Willis Cagándose a tiros y huyendo Perfecto sí. Y Uma Turman Que nació de Pulp Fiction Pero todos la recordamos Como la protagonista de Kill Bill Ah, cierto sí. Que es esta rubia que mata a todos sí. <risa> Básicamente sí. bueno Pero ah, había hecho otro cine ella Antes de este cine, digamos, violento No, porque Uma Thurman nace en una película Con Robert De Niro y Bill Murray Que se llama Mad Dog and Glory y O sea, el perro loco y Gloria Ajá, Básicamente sí. eh, Ahí, aparece, ahí ella. aparece ella Con 20 años luchando por actuar Y después sale en Pulp Fiction ah, Con okay. Quentin Tarantino Se conocen y cuentan Quentin le dice, che, hagamos esto, sí. y Uma le dice, ay, dale, sí, ay, dale. Y sí. sí. escribamos sí. esto, me encanta, ¡Ah, ah. ah, y hacen mucha plata. Sí, volvamos a Pulp Fiction. Entonces, Pulp Fiction es una película cuyo título es muy raro porque la ficción pulp era esa ficción de humor negro sí. y mucha violencia y mucho ah. gore y prostitutas que vendían sí. de pequeñas revistas para gente de clase media baja. Ah, eso era. Quentin Tarantino empezó sí. siendo director de porno. Ajá, claro. Y después, no sé cómo, mágicamente, apareció en la industria del cine, porque aparentemente grababa bueno, y escribía bien. Bueno, el porno bien. es parte de la industria del cine. Es claro, como un escalón pero también. Es claro, pero es como uno de los escalones más bajitos, porque no es frecuentado por la industria. Claro. Mm. Eh, pero, pero, Quentin Tarantino sale de ahí y... Hace, está, hace un montón de películas, Tarantino, antes de Pulp Fiction. Pero Pulp Fiction fue como su estrella. Todo el mundo conoce, o escuchó hablar, sí. o sabe, o cuando ve la foto, medio que reconoce. ¿Te acuerdas qué año, más o menos, de 1994 esto? salió ah, Pulp Fiction, okay. exactamente. Sí, sí. Y está basado en esta ficción como de humor negro sí, sí. y de medio como situaciones que vos decís, ¿por qué está pasando esto? Mm -hmm. <risa> Pero que podrían pasar tranquilamente en la vida real, salvo que, bueno, no estamos acostumbrados a eso. Sí, no estamos acostumbrados a verlo y tampoco a verlo tan condensado. Claro. ahí pasa de todo. De todo. Es, sí. Pulp Fiction es una junta, es decir, no hay no hay personaje protagonista. Ajá. Hay una cronología en la película, en la que cuenta Interantino... Va variando los tiempos en los que van pasando las cosas ah. y hay muchos personajes porque hay muchas historias que se entrelazan al final o no. Sí. Okay. Eh, el guión es deslumbrante. Yo no había visto buen cine, no estaba acostumbrada a ver buen cine yo no, no conocía la primera vez la primera vez que vi algo fue Match Point y no tuve mucho para analizar porque las pelis de Woody Allen son raras me dijiste que con Match Point empezaste a salirte del cine puro de entretenimiento y abrir un poco el melón para ver otras cosas claro exactamente sí. eh, y... no sé si recomendaría esa para empezar pero sí una de Woody Allen lo que pasa con Woody Allen es que es un cine muy raro sí. entonces no me terminó de gustar fue como bueno es esto pero sí eh... lo que pasa también También con las pelis de Woody Allen que tiene que son muy habladas muy charladas sí, puro y necesitas bueno o conocer el idioma original o tener una muy buena subtitulación, porque hay subtítulos, hermana. Claro. Escuchame, que y dicen estar, cualquier, no. de, de, cualquier huevada. Cualquier cosa, nada sí. que ver. Pero también tenés que estar acostumbrado a películas habladas. Y el cine de entretenimiento, el diálogo, es mínimo. Es mínimo, es, es mínimo. todo acción. Es todo acción, o cosas que van pasando y sí. te van hechizando, y la sí. imagen, y los efectos... no. Y a veces no es eso. Sí, sí, sí. Woody Allen sale con otra cosa. Quentin Tarantino es para empezar a ver buen cine. Quentin Tarantino agarra las dos cosas y las transforma en diálogos que son maravillosos, deslumbrantes, increíbles, y al mismo tiempo te pone una acción a la que no estás acostumbrado, pero que a tu ojo le encanta. Es como, mm. Wow qué estético. Ahora, estás recomendando una película del 94, dijiste. Sí. Que no se hizo nada desde el 94 hasta ahora casi con lo que uno pueda empezar a ver buen cine. Sí, pero, viste, cuando uno está acostumbrado al entretenimiento, que sí. fue básicamente... Ah, lo planteas como una salida del entretenimiento. Claro, como un vamos a entretenernos sí. distinto. Instinto. Vamos es. a salir del de entretenimiento comercial de Disney y Pixar y Marvel y a veces la Warner, a sí. lo que estamos tan acostumbrados, sí, porque sí. está todo en Netflix, todo lo que estés buscando de esa naturaleza mm, está en Netflix, sí. para salir, a agarrar otra por agarrar por otro camino. Porque yo empecé con Woody Allen, pero yo porque tengo una paciencia infinita, hay gente que quiere ver qué pasa antes, que pasó después, cómo sí, se okay, sigue... Okay. Y okay. la verdad es que Woody Allen no es lo ideal para dar el primer paso. Oh, bueno. Pulp Fiction, que es la mejor de Tarantino, la más conocida, que ganó todos los premios que te puedas imaginar, uh -huh. porque se las merece, sí, sí. <ríe> es como el, el perfecto escaloncito. Uh -huh. Sobre todo porque no tiene... Esta línea de tiempo a la que todos estamos acostumbrados, presente, pasado, futuro, uh -huh. es decir, inicio, conflicto, resolución, final, sí. sino que agarra por otro lado, medio que va mezclando ah, las ajá. cosas, el final es el principio, okay. y no eh, entonces te enganchas. Y es una película corta, porque es de los 90. Sí. Y el guión de Tarantino es espectacular, Ojo, con lo que dije recién relacionado al puro entretenimiento y, y comercio que sí. está en Netflix, no quiero decir que en Netflix no haya cosas buenas. No, no, está bien, eso me quedó claro. Eh... Me quedó claro. Pero hay, hay un avance lógico, porque acá hay que mezclar también políticas, colonialismos economías, estamos con la cabeza colonizada por Hollywood, claro, y claro. vemos muy poco cine europeo muy poco, no se ve casi nada, nada. inglés eh, más que nada si sí. sí, tenés suerte un par de francesas, pero sí, hasta ahí ahí terminó claro. todo, bueno, pero esto que estás este sugiriendo vos de alguna manera es, bueno, no saquemos los pies del plato, tenemos el melón colonizado pero al menos, tratamos Tratemos de ver algo que cambie un poco claro. la estructura de lo que estamos mirando. Claro, tratemos de adornar el plato. Eso que no sea es. un plato de plástico, que sea Eso, un plato de porcelana okay. adornada y pintada. Eh, ahora, ahora, me gustaría continuar, porque estaba pensándolo y lo, lo pensé durante mucho tiempo, que es esto de que también lo dije al principio, en la primera primer columna que tuvimos sí. vos y yo, que es... En Netflix no vas a encontrar... Digo Netflix porque todo el mundo sabe que es y la sí. mayor parte del mundo tiene. Sí. Eh, no vas a encontrar películas de culto, no vas a encontrar películas de primera categoría, sino que vas a encontrar de la cuarta o de la tercera, si tenés suerte, sí. de la segunda. Sí. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay cosas en Netflix que son muy recomendables, muy recomendables, casi tanto como... Pulp Fiction de Tarantino, sí. para salir, porque no es necesario que para salir de las últimas dos te vayas a la primera, claro. podés irte a la segunda, claro, podés ir sí. despacio, podés sí. ir a ver, okay. vamos a desacostumbrarnos de esto, pero vamos a desacostumbrarnos despacito. Bueno, <risa> la próxima vez que vengas me recomendás algo para ver en Netflix que sea... este que se escape un poco de la estructura de lo comercial, pero que podamos empezar a ver un cine más interesante. Hermoso. Bueno, gracias, vieja. De nada. La escuchaste a Catalina pesoa aquí en El Desconcierto.